Bueno, todo doblemente feliz me imagino, porque vuelven a la victoria, eh, si bien es un momento irregular de Kings, vuelven a la victoria y sobre todo se toman revancha lo sucedido en el Estadio Ciudad con esto del tema de una posible desventaja después más adelante. Sí, la verdad que sí. Bueno, es importante ganar. Eh, nosotros bueno, nos, nos cuesta bastante ganar de visitante, así que es una victoria importante y bueno también con la ventaja, eh, como dijiste vos, nos tomamos revancha y es lo que lo que importa. Y bueno, ahora a pensar en el próximo partido que, que bueno que tenemos que seguir sumando. Dio la sensación que fueron claros dominadores durante todo el juego, pero que no podían despegarse en el marcador. Incluso Silvio ha tenido que pedir un par de minutos como para darles una pequeña reacción, ¿no? Porque se venía Ferro e hizo muchos puntos hoy desde la banca, muchos puntos de la pintura. Eh, bueno, ¿qué análisis hace del juego? Sí, creo que eh, arrancamos bien. Eh, no les dejamos tirar por ahí los tiros como que ellos querían el inicio del partido. Arrancamos otra energía, que por ahí eso es lo que por ahí nos viene costando en varios partidos. Eh, y después, bueno, ellos... Yo... habíamos hecho una diferencia ellos se empezaron a acercar pero creo que el partido lo tuvimos controlado eh, por ahí por algunas desconcentraciones o, o algunas cosas que normal de no de un partido eh, se nos acercaban pero creo que pudimos controlar el partido y, y bueno al final un poco ellos empezaron a, a buscar su, los tiros a eso apresurados y bueno nosotros tenemos que, que, que saber parar la pelota y, y jugar también con el tiempo también de ellos ¿Qué le falta a este quince, no? Que supo ser la noticia ganando muy bien el Super 20, ¿no? Eh, siendo contundentes, cuando le por, por encima de las expectativas, ganándole a San muy bien en la final. Digo, ¿qué le falta, no? Porque nombres tiene es casi el mismo equipo, no ha sufrido muchas lesiones ni tampoco cambios. Sí, creo que somos uno de los pocos equipos o, o uno, creo que Ferro también es el único que no cambió a jugadores. Eh, nada, tenemos que eh, estar más fuerte en defensivamente, es lo que nos cuesta mucho eh, como equipo, ofensivamente creo que somos uno de los mejores equipos que se pasa mejor la pelota eh, y jugamos eh, ataque estacionado, lo hacemos muy bien eh, pero bueno, la defensa es lo que nos está costando y bueno la, por ahí eh, los inicios de partido, por ahí los inicios del tercer cuarto, que por ahí entramos medio medio dormido y la verdad que eso no, no tiene que suceder eh, pero bueno, estamos trabajando en eso eh que confiar más en nuestro trabajo y, y, el, el, y pensar más en nosotros ¿no? siempre se dice que la gira por el norte la que incluye Formosa y los dos partidos en Corrientes es una de las más duras pero esta que están afrontando ¿no? San Lorenzo Ferro y, y cerrar en Comodoro me imagino que es importante para lo que se viene sí, sí, seguro creo que esta es una, la, para mí es una de las giras más, más, más fuertes más, más importante. tenemos que cerrar bien esta gira eh, como te dije nos cuesta ganar visitante, pero Pero bueno, creo que hoy mostramos otra clase de juego y eso es lo que tengo que llevar también a Comodoro. La última, eh, formaste parte del proceso de las ventanas, uno de los 28 jugadores que ha usado Sergio Hernández. Bueno, ¿cómo te sentís eh, de cara al Mundial de China? ¿Te ves adentro? ¿Tenés que seguir peleándola? ¿Cómo es el tema de tu puesto, ¿no? donde también no se ha podido consolidar eh, un pivot suplente no, de marco de Liga? Sí, bueno, eh, yo creo que tengo mucho para trabajar. Obviamente quiero estar ahí. Eh, y bueno, Trabajaré duro para, para ganar en mi lugar. y puede estar en, en un mundial que es lo que, que uno, uno siempre desea ¿no? ¿pensás eh, añorás viste sorteo estás eh, informado que seguir creciendo sí obviamente obviamente uno quiere seguir creciendo quiere seguir eh, trabajando duro para también en lo personal y quiere eh, eh, ser mucho más y bueno también llegar más, más lejos uno también eh, aspira también al día de mañana y a jugar eh, también afuera porque eh, nada uno es eh, algún un deseo propio Y bueno, también en un mundial es algo muy importante para cualquier jugador, así que nada, deseo mucho estar ahí y, y trabajaré muy duro para, para lograrlo. Dentro de esa ambición, eh, ya cerrando la nota, eh, ¿a quiénes ves como posibles rivales o, o que te puedan sacar el lugar para, para poder estar presente representando a Argentina en China? No, no. Eh, yo creo que todos los pívotos que están en la liga son rivales, así que. Mi rival, yo creo que mi rival acá es contra contra contra mí mismo, así que voy a trabajar para eso, para superar día a día, eh, trabajar más más fuerte en el gimnasio, de, en los entrenamientos, eh, así que nada, eso también va a depender mucho de mí. Gracias y bueno, buen viaje a Comodoro. Muchas gracias.